Marina, ¿a ti te gusta el tequila? No, a mí no me gusta, a mí me、no、gusta. DJ de la Cruz. <risa> DJ de la Cruz. いい。Rico. どうして